Decirnos tu nombre, por favor. Buen día. Buen día, mi nombre es Roxana Gómez. Eh, de eh, ¿Un crédito para qué? ¿Qué vas a emprender? Eh, el año pasado me recibí de con marroquinería y calzado, así que la idea es poner un taller de calzado y de marroquinería, o sea, cal, calzados hechos desde cero. Vas a empezar eh, a hacerlo y a entregarlo, a vender Exacto, exacto. ¿Esto vos ya lo venías haciendo o empezaste de cero...? desde este crédito? No, empiezo a empiezo de cero desde este crédito, en realidad mi trabajo no tiene nada que ver con esto, yo soy fotógrafa, pero esto es como que me gusta y lo puedo hacer desde mi casa sin tener que salir con el, como con el otro trabajo. También es una ayuda económica. Exacto, sí, serían, o sea, irían agarraditos de la mano porque no dejaría de hacer una cosa por hacer la otra. ¿Y cuántos eh, pares de calzado podés hacer? ¿Ya tenés más o menos una idea? Eh, y dependiendo del calzado, porque por ejemplo eso que tengo puesto los hice en menos de un día eh, pero sí, dependiendo del calzado es el tiempo que te lleva pero ponerle calcularle que un par de zapatillas en dos días o tres lo sí, sí, sí. y los precios, porque casi comprar un par de zapatillas en un es casi imposible y los precios no van a variar mucho eh, con un calzado de una marca importante, pero ¿por qué? Porque son productos artesanales que uno los hace desde cero, los cose a mano, la mayoría de las zapatillas son cosidas a mano, no a máquina, eh, así que se cobra un poquito más, pero sabes que te llevas un producto que está bien terminado. Eh, estos son créditos de economía social. Eh, ¿Vos qué concepto tenés de esa economía social? ¿Es la que...? Eh, necesita el país como para poder salir de todo este esta crisis mira a mí me va a servir para poder comprarme las dos máquinas que necesito para empezar con marroquinería y calzado o sea que no me va a alcanzar para comprar eh, materia prima pero bueno las máquinas son importantes así que después de a poquito iré ayornándome un poquito más se puede vivir de esto que haces sí sí hay que dedicarle tiempo mucho tiempo pero sí sí sí sí, sí. muchas gracias no de nada gracias a vos Ahí escuchábamos, Sebastián, a una de las adjudicatarias de estos...